Jeremías capítulo cuarenta siete. y Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: He aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundará n la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de Elia, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, Por el alboroto de sus carros y por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Captor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle ¿Hasta cuándo te z a j a r á s Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar allí te puso.